Uh, yo no tengo que arreglarte nada, padre. Hace tiempo se me fallaron los cables. Me dejan actuar, y los d e j o que hablen. Tanta mierda para hacerme responsable. Hambre en los menores, precio en los gatillos. Y ese sentimiento cortado a cuchillo. Yo metiendo droga, estoy sacando brillo para poder hacerte todo el camino más sencillo. Sangre sobre los billetes, tareas sucias. p a r a eso el donkey en la calle no renuncian. Estoy p e n a n d o la nieve, me siento e n Rusia. De d o s click, puta faga tus denuncias. c ó m o no voy a ser como soy, así soy feliz. Estamos como estamos esperando que llegue el fin. Chicos del barrio, bay, bandolero con swing. Me z c l a e el otro AP. é Solo dame en Squeak. c ó m o no voy a ser como soy, así soy feliz. Estamos como estamos esperando que llegue el fin. Chicos del barrio, bay, bandolero con swing. Me z c l a e el otro AP. é バッチーマ、ファギー。やあ、あ、あ、あ。Putas、saben quién soy?Voy tranquilo, destroy.Camo porro por, por las cosas, saben quién es e l b o y 10 kilos licor, cristal puro marrón.Tengo gramos y pastillas de color en el b l o g c o de o r e